Tucumán. Tras el fallo por el segundo tramo de la megacausa por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la provincia, el fiscal Pablo Camuña analizó el veredicto. Familiares de víctimas y organismos de derechos humanos mostraron su disconformidad con las penas. Consultado acerca de si compartía esa mirada, Camuña sostuvo.